que están muy mal que yerren y lastiman se aprenden en un rato del día las cosas que están muy bien Alegran y sanan Les cuesta bajar del tren ¿Qué pasa? Dos clases de personas hay Las que vienen y las que dan Las que hacen y las que nunca hacen nada Viva! Se fui ayer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 De la marcha de la bronca, de Miguel Cantilo y Jorge Durias, de Pedro y Pablo. ¿Escuchamos a Aracalacana? Bronca de la brava de la mía. Bronca. Bronca que se puede recitar. Bronca. Bronca. Bronca. Bronca cuando ríen satisfecho. Sus derechos bronca cuando se hace el mono y entrarnar correr a los artistas Simular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha vacado la barata Te recibe siempre la mejor. con el as de espada nos domina y con el debato tendrá.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 Dividido en dos Culpa de su afán de conquistarse Por la fuerza, por la explotación Bronca pues entonces cuando quieren Que me corte el pelo sin pelo razón Es mejor tener el pelo libre Și bomba!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 matarme como a un perro nunca lograrás matarme nunca podrás matarme todos los caminos que veo conducen al bosque A pesar de la noche Nunca lograrás Nunca lograrás matarme Nunca podrás Tanto amor me lastima Tanto amor te quita aire Nunca lograrás morir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 Caminos que veo conducen al bosque. Nunca lograrás matarme, nunca lograrás morir a menos que consigas matarme. Nunca lograrás matarme a menos que consigas morir.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 lo que fui haya Dios que será divino yo me muero como viví yo me muero como viví yo me muero como a lo perdido yo quiero ser a la zurda más que diestro Yo quiero ser un congreso del Unido, Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro dian que pasó de moda la locura, locuraan que la gente es mala y no merece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 Me muero como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 Sitä miestä joka kerran saapui kaukaa taistellakseen. Sorrettujen puolesta taas vaellat vuoriston teillä. Kuljet varjona metsissämme, niin moni jäi sinua kaipaamaan Yamme Sinä tulit voittajana Santa Claren kaupungin vapauttajansa kansan Taas vaellat vuoriston teillä, kuljet varjona metsissämme. Niin moni jäi sinua kaipaamaan johtajamme Che Guevara. Ai venit în față, ai lipun kohotat ja sanat taistelemme ochii asti, tas în ochii tăi, ai în metsissämme tăi, ai cei se nu au ca pamam johtayamme ce Hasta siempre, comandante, das valoare stânteilor, culiet vario n niin etisemne, nimonei și nu a comandante, otra oreja Buenas noches, somos Mariana